Y Navidad, aunque estemos en mayo. ¿Seguís muy indignado? ¿Estás muy irritado? Pero qué bien, porque no vas a poder creer cuánto más paspado podés estar con nuestros índices de optimismo político y económico de la gente. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Porque sabemos que en el fondo la gente está feliz y ahora inventamos una pedorra herramienta de medición de la nada misma para inventar una estadística que no sirve para una goma. Los índices de optimismo político y económico de la gente. ¡Sí, sí se puede! ¡Sí se puede! Y si creías que adentro no te entraba más nada anda haciendo espacio para el termómetro de la esperanza de la consultora Management and Fit que publica todas las semanas el diario Clarín, porque este gobierno también necesita su medio vaso lleno, su semestre ganado, su propio relato de la felicidad. Y escuchá, así lo dice la gente. No puedo pagar el gas con el aumento de la tarifa y ya tengo a mis tres pibes con gripe A aunque digan que no hay una pandemia. Pero lo bueno es que me pasaron un DVD con la última temporada incompleta de Game of Thrones. Con eso vamos a pasar el invierno. Nuestros especialistas llaman por semana a 2.800 personas y miden, con un confiable termómetro, la percepción que tiene la sociedad sobre la actualidad política y económica del país y también sobre sus expectativas para el corto o mediano plazo. Me quedé sin laburo hace tres años y no encuentro trabajo. Menos mal que este año sacaron de la galera una Copa América que nos distraiga a todos de esta agonía de la alegría. ¡Yupi! Porque ya no hay sensación de inseguridad. Seguridad. Hay sensación de optimismo, hop, hop, hop, y que no decaiga. Hasta los obispos católicos hablan de precarización laboral y de deterioro de las condiciones sociales. Y Marquitos Peña dice que estamos pasando por el peor momento. Pero bueno, ahora... Julia Mengolini trabaja en Canal 13. No entiendo más nada, ¿eh? Según las mediciones se va todo al recarajo, pero el optimismo político supera en casi 10 puntos al económico. Hay un efecto esperanza. Si cada seis meses te digo que todo va a estar mejor, en seis meses más. ¿Qué te cuesta esperar un poquito? Me aumentaron los medicamentos un 50%. Pero ¿qué importa ahora que van a postular a Malcorra para la ONU? Y Argentina como sede mundial del rugby 2027. Era la noticia que quería escuchar. Pero ponete las pilas y poné la otra mejilla, el upite un poco, que lo mejor está por venir, un futuro mejor puede llegar. No acá, ¿eh? en realidad, nunca aclaramos bien en dónde.